barriozar y ratia en el 100.8fm agenda de conciertos noticias temas del recuerdo discografía de grupos entrevistas y sobre todo música.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 Y saludos desde Berriozar y Ratia Saludos desde la Sintonía del 100.8 de la FM Estamos a jueves, eh, jueves eh, 30 de enero del 2014 4 minutos que pasan de las 6 de la tarde Y aquí comienza como cada jueves Euskal Música Tu cita con la música local 90 minutos repasando toda la actualidad Referente a la música que se realiza en Euskal Herria Comentarte también que este tu programa lo puedes escuchar a través de internet A través de la página egushkiplaza.net Clicando en el logotipo de la radio Y también nos puedes volver a escuchar Nos puedes volver a sintonizar tanto el sábado como el domingo a la misma hora Entre las 6 y las 7 y media de la tarde Eso sí, en repetición, en redifusión En el programa de hoy escucharemos, eh, por ejemplo, a las Lasvalium y a Gosategui Repasaremos las noticias más destacadas de la semana Y escucharemos la entrevista que nuestros compañeros de Guski, Ratti y Amas Concretamente del programa Pase a ECU Realizaron el pasado viernes 24 de enero a Ruper Ordorica con motivo de la salida De su nuevo trabajo discográfico Trabajo discográfico lleno de versiones de Cortatu, de Nego que dio un montón de gente Llamado Azucre Coscorraca Ese va a ser el programa que vamos a tener hoy, el contenido de Euskal Música En la sintonía del 100.8 de la FM en Berriozar y Ratia Ya sabes que también, como te comentaba anteriormente, en internet a través de gusquiplaza.net Clicando en el logotipo de la radio allá donde te encuentres Para compartir lo mejor de la música local Y vamos a comenzar el programa de hoy con música de aquí, música de Iruña. Nos vamos a ir con Brigada Improductiva, una formación que nace en Iruña en 2007 tratando de crear un sonido propio dentro de la música rock ska combinándolo con Alegría del Folk y dando como resultado un ska heterodoxo y verbenero. Tras su primera maqueta en 2010 deciden dar el siguiente paso preparando la grabación de su primer disco en manos de Iker Piedrafita Manos Arriba en octubre del 2012 dejando claro que la música fiestera también puede hacer crítica sus 13 temas, dos de ellos en euskera recogen ritmos atrevidos mezclados con estilos diversos así que con ellos, con la música ska, con el buen rock and roll de Brigada Improductiva comenzamos el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer con los temas Sin Bandera y Nuestra Voz el nuevo trabajo de Brigada Improductiva que se hace llamar Manos Arriba Silenio de cualquiera su en la padera De sueños y miserias Atrás quedó tu vida Tus hijos, tu familia Y algunos todavía Renferro en la policia ¡Oh! Mirando al mismo cielo pequeño Le pides a la luna Que sea tu amuleto Di frente al otro lado Hay sueños, hay trabajo donde quedo esta tierra? ¿Por qué te han engañado? Serán las ilusiones Que pintas de colores No calles, no pares ni un paso atrás Si quedan la puerta a ti sin final Eta horri distinto eza sonrisa amable Vendan cortando el paso, los perros de occidente Pero tu pisa fuerte, que no fuese a tu suerte Línea del horizonte, frontera ya en su mente Las leyes no cambian el razón Distintos, iguales de corazón wiiste un papel sin firmar. Dira que buen ha llegado. su bienestar mi dewal tu interior tu corazón cultura de masas enseñada solo para gastar y comprar esa facil forma de perder vivir política Siempre obediente al capital Echaz mierda por la boca Y te da igual Controlas tus medios de Incomunicación Manipulando la verdad kel Delicada y productiva una banda de Iruña que combina el rock y el ska con la alegría del folk. Y esto se nota en este primer trabajo discográfico en esta primer larga duración no romper su discurso, marcar titulado Manos arriba. el 13 temas son los que te puedes encontrar en este nuevo larga duración. Entre ellos Sin bandera y esto que estamos escuchando el segundo corte del álbum nuestra voz La banda compuesta por Héctor a la batería y a las percusiones, Héctor, Tuella al bajo, Álvaro a las guitarras, Miquel al trombón Solera a la trompeta, Dani a la voz violín y teclados y morras a la voz y acordeón Han tenido bastantes colaboraciones Como por ejemplo la de Carlos Colina Piano en Sin Bandera y Bede Gorría Borres eh, canta un rap en nuestra voz Ekaich la Alboca en aquel lugar Fernando el Botram en aquel lugar Y Bede Gorría Julen el Pandero en aquel lugar Rubén hace el pregón del tema en aquel lugar E Iker Fita, pone voz al tema Más alto que las estrellas Que la magia se oxida si no la utilizas No te más decides hay poesía eres el protagonista disco grabado en octubre del 2012 en los estudios de iker pie grafa y así de bien suena este gran trabajo discográfico manos arriba brigacada improductiva Y de la música de Brigada Improductiva que seguimos en Iruña y nos vamos con chicas, nos vamos con Las Valium que se presentan en formato de banda integrada por eh, chicas donde el punk rock desenfadado especialmente indicado pues para el tratamiento contra el aburrimiento. La puesta de largo de Las Valium tuvo lugar a finales del 2007 más concretamente en la quinta edición de la Maratón Musical de Artsaya logrando dos de los cuatro premios por votación del público. Aún así no será hasta 2009 cuando la banda termina de consolidarse. A principios de dicho año lograron incluir una canción en el CD popular de Besarte Pamplona y a finales de dicho año, 2009, llegó un primer CD con 11 temas propios. En 2010 ganan el concurso de grupos noveles de la carpa universitaria, continuando pues su exposición a día de hoy Por distintos lugares de Euskal Herria Aunque ahora lo tienen un poquito parado No en vano, han dado más de 60 conciertos en directo Durante el 2011-2012 Ese mismo año, en el 2012 Deciden entrar de nuevo al estudio de grabación Para sacar este segundo trabajo discográfico Titulado ¿Qué le pasó? En el cual, pues te puedes encontrar temas como Amor, amor de Moscatel O ¿Qué le pasó? Son dos de los temas incluidos en el segundo larga duración Para estas chicas, para Las Valium Hoy party ti, mañana por mí. Eta vida no tenemos acuerdo Hoy soy yo, mañana Fuertes y valientes Poniendo una coraza sin medida Hoy por ti, mañana por mí En esta vida no tenemos acuerdo Hoy soy yo ionero nuestro cuerpo nuestra carne los barrotes de piel y hueso y a pesar de estar cansados la tregua no es bienvenida porque nuestra fuerza sale del escocor de la seridad hoy por quien mañana por mí Petetes, Falange, La Voz del Pueblo O también están incluidos los temas Amor, amor de Moscatel, puesto que estamos Escuchando el tema que da título al segundo Trabajo discográfico, ¿Qué le pasó? Son ellas Son las Valium, son Nerea Al bajo y a las voces Violeta a la guitarra y a las voces, Gurucha a la Guitarra y a los coros, y Leire a la Batería y a las voces ¿Qué le pasó? Buen rollo el que nos eh, podemos encontrar en estos nuevos temas, incluidos en este nuevo larga duración para las Valium que ya llevan ya unos añitos con este nuevo disco y esperamos que pronto regresen con nuevo disco Bajo el brazo y con nuevas canciones tan alegres, tan buenas y tan marchosas como estas que acabamos de escuchar, Amor amor de Moscatel, estos últimos compases del tema ¿Qué le pasó? Y nos vamos ahora con el grupo Gosategui Un grupo que comenzó su andadura musical En 1992 abriendo nuevos Y revolucionarios caminos para la triquetrisa Algo tenía aquel grupo Para que a partir de su primer disco en 1995 Se convirtieran en una referencia Ineludible en un grupo que ya nunca Olvidamos, eh, hay que comentar Que en el 2012 El grupo celebra su vigésimo aniversario Con un nuevo disco que bajo el título De Gosategui All Star 1992-2012 viene a actualizar Las canciones más emblemáticas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 En el 2012 eh, Pues acaban a la venta Este álbum eh, 20º aniversario de Gosategui Gosategui All Star 1992-2012 Vamos a extraer dos temas Son los temas Calambreac y Gogora Chen, Dos de los temas clásicos En la discografía musical de Gosategui Pero ahora grabados A la era de ahora Un poquito más rítmicos Hasta <risa> el enabía Es Inezletze Arnabón Sáme le cocala ambrea gehiago indudgue yago Hacer un no pasa tu nun Curarawatokoa Temora luceva de an Como <totipen> Uela eta farra hon bat botatzeko Aitzakirik egin faltazazpiedunetatik Behin izaten dalaren bat Formali bitzen ez baina begira Gauzak zer miran noeita bigara Gardota laugintolik segidan Azkeneko kokako lankalte egin jotezidan Aztelela biharamu Nire mere galtzetan eta ntanchan sortzen den egnean berriz guergara que se incluyen en este álbum de Cosa tegui, el álbum All Star 1992-2012. Y como puedes comprobar, son grabaciones no más y cambian, ¿eh? cambian el ritmo, como por ejemplo, en los clásicos Calambrea que acabamos de escuchar o este tema Cocorachen que estamos escuchando ahora mismito. Si escuchas esto y si escuchas sus discos donde estaban incluidos Pues el ritmo es un poquito más movidito Más a las fechas de ahora Temas clásicos como Egunon, temas como Nor, nor y que Temas como Alboca, Roca, Joca O por supuesto la canción de La Corrica que grabaron en su día Están incluidos en este álbum de Cosategui All Star 1992-2012 en su vigésimo aniversario como banda El de Sarinacen I'll take it Otras que compartimos contigo Toda la música local Cada jueves Entre las 6 y las 7 y media En riguroso directo Ya sabes que también Nos puedes escuchar El sábado y el domingo A la misma hora De 6 a 7 y media de la tarde Eso sí En redifusión En repetición Cada semana 90 minutos Para compartir contigo Todo lo relacionado A la música local A la música que se realiza En Euskal Herria Aquí en el 100.8 de la FM En Berrioza y Gratia Y por supuesto Si no nos escuchas Ni en Berriozar Ni en Comarca Lo puedes hacer A través de internet En eguskiplaza.net Clicando en el logotipo De la radio seguimos con marcha, nos vamos ahora con el buen rock and roll de los Roquefort, si, sí, sí primer trabajo discográfico, lleva ya unos meses en el mercado, yo diría que casi un año, pero ahí están dándolo todo con este álbum, Roquefort llamado igualmente que ellos, y vamos a extraer dos de los temas, la musa y los 80, son, como te comentaba anteriormente, Roquefort Música Para Roquefort Esto se llama Los 80 Antes escuchamos el tercer corte del álbum La Musa La banda compuesta por Leire Colomo a la batería y a las percusiones Edu Jodar a la voz Daniel Cardés a la guitarra John hostal bajo Y Maite Nguyen a los teclados Este quinteto que por fin Después de tanto tiempo esperando Ha llegado la hora De editar Este es su primer larga duración, por supuesto. Se pasaron por aquí por Berriozar y gracias por el programa Euska al Música en la temporada pasada. Para presentarnos a este es su primer larga duración. Recuerda, son ellos son Roquefort. Nos vamos ahora con una banda ya consagrada Nos vamos con Sarkor, que lo forman Cuatro amigos de una misma cuadrilla de Guernica En 2004, la primera maqueta Aparecerá en el mismo año, en 2004 Que se grabará en el local de ensayo En 2006 surge Oranguan Bai Disco de dos temas, suemoten Es el primer larga duración que saldrá En 2008, dos años más tarde Sedida se Sentimendurica B Su segundo disco, Sarkor Alcanza su tercer álbum a finales Del 2012 con Mundu Codifica Twin Achean, que se graba Y mezcla de los estudios Musicón de Munguía Por los hermanos Jorge e Íñigo Echevarrieta No nos vamos a quedar con este último trabajo Sino que nos vamos a ir hasta el año 2010 Donde editan el segundo trabajo discográfico Sentimendurik Gavé De él te vamos a extraer dos de los temas incluidos en ese álbum El tema titular Andies Y el tema Odoles Bete Tan Con ellos, con los Arcor Nos iremos a repasar las noticias más destacadas de la semana Pero mientras tanto, lo dicho Nos quedamos con el buen Rock de los Sarcor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 Comenzamos eh, rápidamente el repaso a las noticias más destacadas de la semana La sintonía del 100.8, la sintonía de Berriozar y Ratia En el programa Euskal Música Ya sabes, tu cita con la música local cada semana, 90 minutos El nuevo disco de tracción se puede descargar gratuitamente desde el pasado sábado Definitivamente y tras las pertinentes valoraciones por parte de la banda del panorama musical y la venta de discos en particular, desde el pasado sábado 25 de enero coincidiendo con la reapertura de la web lostracción.com, la banda navarra Tracción lanza Rotos y Quemados su segundo disco. Este se puede obtener mediante descarga directa y gratuita a través de la misma web de la banda Está también disponible en las principales plataformas digitales como son Spotify, iTunes, Amazon o Google Music, entre otras El formato físico del CD queda relegado a su venta en los conciertos de la banda O bien mediante la información que se facilita a través de la web y redes sociales Además, te presentamos ya las primeras fechas de la banda Para la presentación en directo del disco Haciendo hincapié en la primera del día 1 de febrero A partir de las 10 de la noche En la sala Twister de Leganes en Madrid En lo que respecta a Nafarroa Estarán presentando este nuevo disco El 3 de mayo en la sala Totem de Atarrabia Villava Y nos vamos con Zartaco K que celebra su concierto 100 y la banda Odolkiak Ordainetan presentan disco en el Gardacho Eguna 2014. El próximo sábado 8 de febrero, Zartaco K, grupo de Strix K de tafalla celebra su concierto número 100 y Odolkiak Ordainetan, grupo de rock and roll de Tafaya, presenta nuevo disco en el Gardacho Eguna 2014 durante el primer aniversario de la asociación juvenil Gardacho en plenas ferias de Tafaya, junto a las bandas de Willy Brigad, punk rock de Iruña y al chatu punk rock de Irumberry que acaba de publicar su primer larga duración los conciertos comenzarán a las 6 de la tarde en la carpa instalada junto al espacio escénico y el parque del conde de Tafaya Dos noticias interesantes, el disco de Tracción que ya se puede descargar gratuitamente en lostracción.com y Zartaco K, que celebra su concierto número 100 y Odolkiak Ordainetan, que presenta disco en el Gardacho Eguna 2014, el 8 de febrero en Tafaya. ahora, si os parece, vamos a escuchar la entrevista que realizaron nuestros compañeros del programa Pase Alecu de Gus ratia el pasado viernes 24 de enero a Ruper Ordórica con motivo de la salida de ese trabajo discográfico de versiones de Cortatu, de versiones de Nego o sea, de versiones de clásicos del rock Euskaldun. El álbum Azucre Coscorraca. Así que nos quedamos con esa entrevista que realizaron nuestros compañeros a Rupert Ordórica. kargatua izan nahi nuen bainan den okizatez kaiotzatik butaseme batzuk besterik ez gara peninsular esekin asinin oso gazte biziotan eroma sortzi zigarro paketeko idealesekin ...baño la vida sigue igual, sea que esaten zuenez... ...ta gauramail urteko edo zeñumec... ...tripi baiatenduza bere a la claseko gidegutziec... ...proa induten... ...hauxe duk, hauxe... Koskorrak, es el último trabajo de, de Ruper ordorica ...que veía la luz a, a finales de, del pasado 2013... Y está Rupert por aquí, por nuestros estudios, para charlar sobre este trabajo que, bueno, recordamos que está compuesto por por versiones que van desde Javier Leteo Miquel Laboa a, bueno, pues esto que estamos escuchando, esta versión de, de Erchaña o Delirium Tremens, bueno, 12 temas en, en total. ...que en todo caso llevan el, el inconfundible sello de, de Rupert... Eh, bueno Rupert, ¿qué tal? ¡Gunon, bien, gracias! <risa> Oye, pues vamos a ir charlando un poquito de este de este trabajo... ...te hemos oído decir por ahí... ...que el disco tampoco es que surja de la noche a la mañana... ¿no? ...sino que ya era algo que, que te rondaba por ahí por por la mente hace tiempo... ...no sé, pero cuéntanos igual un poco cuál es el punto de partida. Eh, es verdad, que, que, que sobre todo ahora que ya... ...hay una cierta distancia desde el disco... ...pues me doy cuenta de que... ...de que sí, llevaba ya en la cabeza... ...por lo visto, ¿no?... ...porque... ...porque tengo la sensación de haberme quitado un peso, ¿no?... ...de encima... Uh -huh. ...como... ...algo que quería hacer antes... Y, ...y yo... ...tiendo a pensar que... ...como hice hace dos años... ...para Chinaurria... ...que fue aquel... ...el disco doble de recopilación que hizo Videuts... Uh -huh. ...en honor a Miquel Aboa, ¿no?... ...y grabé allí Ligure Basterrak... ...que es la canción que cierra este disco... Y luego en los directos veía que funcionaba muy bien y, y para mí fue un atrevimiento no hacer una canción tan pues clásica. no uh -huh. Y a lo mejor está ahí el asunto, no lo sé. También luego fuimos a Galicia, ahora un año y medio o dos, a, eh, porque se publicó una antología de poesía en euskera traducida al gallego, se llama al Alenda Fronteira, y con ese motivo pues me invitaron a a cantar en las presentaciones y bueno, uno de los poetas era Xavier Lete y pensé, bueno, cantaba a Sarri, a Chaga, a Luis Anselmi y pensé, bueno, qué mejor modo que cantar una canción de Lete y, y bueno, quizás así empezó, empezó todo así una cosa muy de, de, de grupo ahí en el local de ensayo, ¿no? Uh -huh. Sí, y la diferencia es más grande es que no no lo hemos hecho todas a la vez, ¿no? preparábamos un par de canciones y las grabábamos y luego, al cabo de tres meses, otras tres y así. Uh -huh. mm. Pues nos, nos vas a ir contando igual más al detalle. Sí. Eh, pero se puede decir que también haces una especie de, de recorrido musical, una bella muestra eh, nos lleva desde el 2K Mayro al Rora y Calvasco. No sé si es algo buscado o también es fruto un poco de, bueno, pues de lo que os iba saliendo. Sí, de lo que iba saliendo porque también está, yo qué sé, Chaun y que es anterior al disco prácticamente, ¿no? Hay algunas canciones grabadas de él, pero poco, pero se mantiene en la mente popular porque era un fenomenal escritor de canciones, ¿no? suberoa y, bueno, ahí me atrevo mucho porque es un palo que yo siempre he tratado con mucho respeto, como hay tantos cantantes y tan buenos en, en la montaña, ¿no?, de, de suberoa pues... Eh, pero a mí siempre ha sido una pasión, y voy desde ahí, no sé, un poco le doy a la pelota como viene, ¿no? Eh, eh, ya he dicho muchas veces que no, que no he querido hacer una antología, ¿no? Es decir, lo mm. que está aquí es lo bueno, y lo que no está aquí no, ¿no? Ni mucho menos, incluso las canciones que he elegido algunas son como esta que estamos escuchando, de Erzañak, ¿no? Cigarrillos amarillos. Y he tenido mucha relación con la mayoría de estos grupos, ¿no? Y cuando yo empecé eran, para mí, grandes muchos de ellos ya, ¿no? Pues ya eran... Y no he metido, por otro lado, pues algunos que yo creo que siguen renovando lo que hacen, como se me viene a la cabeza Nico Echart o Anchón Valverde o Benito Larchundi, ¿no? Gente que eran, ya claro, cuando yo empecé, muy conocida, ¿no? y bueno no sé algunas cosas yo que sé valerdi valerdi de aquí no mm. eh, que he metido ahí un de sauría que es un texto de peizarralde y claro yo creo que la, eh, antes de Valerdi ya las cosas que hacía antonio muro marino Goñi, pues eran para mí también conocidas y son gente de quizás incluso más veteranos que yo y no sé esos es, es estribillolos que se te quedan en la cabeza y yo eso lo tengo que cantar alguna vez no es un sauría no sí. <risa> Pues, y luego también se puede decir igual que, que mamás un poco de, de todo eso imagino no es un poco eh, no sé no pensando pues en la canción más clásica en los cantautores en esdoca Meiru y en el rora de calbasco pues igual Ruper ordorica se sitúa ahí un poco entre ambos mundos no sé si como nexo de unión o, o si te has sentido ahí un poco en tierra de nadie o como bueno yo no pensaba en esos términos no ahora ahora en mi primer disco se, se, se, se trató como una ruptura total ¿no? se llamaba Utsidánfora y al año 80 del siglo pasado pues imagínate era todo basado en textos de un Bernardo Achaga desconocido y se trató casi como una obra medio de vanguardia, por decirlo así y tal y que rompía. A mí me gusta pensar que que tenía mucho de yo de hecho me acuerdo en aquellos tiempos y lo sigo diciendo, ¿no? En, en ese disco hay poemas musicados, hay canciones y hay versos cantados, ¿no? Y esas tres diferencias que suenan así un poco no sé qué, pues para mí siguen estando ahí, o sea, para mí un... Eh, yo que sé, Versoberriac o Zemba y Bercho Celebre están muy unidas al, al modo tradicional de versificación con rimas sí. y luego tienes, yo que sé, en canciones muy abiertas, Fast Fatum y luego está Exploradores, Sagarrondo Batisiasca que son canciones en sí mismas, cosas escritas para cantar, ¿no? Y yo sigo un poco en ese parámetro pero claro, yo no mis amigos, mis colegas tocaban en, en todos estos grupos, ¿no? en Cicatriz, en Erzáñac, en... entonces por un lado yo hacía estas cosas, pero mi vida en la calle era, y yo nunca sentía esa contradicción, para mí era lo normal, ¿no? Y, y bueno, algunos de estos grupos, por... <ríe> puedes decir que me protegían un poco, ¿no? Decían, joder, a este colgado le vamos a... Y tenido, bueno, pues por eso canté en, <ríe> en el primer disco de Erzáñac o eh produ producido algún disco suyo, eh, he sido telonero cientos de veces de Hertzgnack de Itoyis, primero de Itoyis luego de Hertzgnack, de, de Cortatu, de Oscorry, de de yo que sé, de cantidad de grupos que hay aquí, ¿no? Sobre todo igual lo de, no sé si te refieres a eso también, la esa protección que, que te ofrecían, sobre todo teniendo en cuenta que era una época muy punky igual igual como muy, no sé cómo decirlo, muy sectaria, muy... Bueno, todos nos basamos en la negación de lo anterior, ¿no? Cuando empiezas y, y todo el, el trasvase que hubo de la canción de autor a, a hacer canciones de otros signos, aunque, aunque la canción en sí es lo mismo, ¿no? Eh, pues... Eh trajo mucho de estos sí, es que cantautor era pues un tío con más o menos barba, más o menos pelo, sí. y con una guitarra ahí, y bueno, eh, no, no es una, un fenómeno de aquí además, es un fenómeno europeo, llegó la música disco, y, y aquí, bueno, el mundo del punk británico, y, y el clash y todo esto, pues se claro, hicieron hicieron furor. Sí. Y, pero tampoco he pensado en estos términos, yo la verdad... Eh, no sé, antes hablábamos de Chahun cuando era chaval eh, estabas ahí con pillando lo que podías, ¿no? Creedence, eh, yo qué sé eh, Rory Gallagher y Dylan, por supuesto, todo esto y algunos discos de blues que caían en tus manos y de repente llevaba a mis manos estos discos, Zuberó, Abad y Zuberó Abid, de eh, Errico Boa con cantantes de la montaña pues de Chahun entre ellos cantando a pelo y, y, y yo flipé, ¿no? Para mí fue una revelación. Entonces, eh, pues, eh, de ahí parte todo, ¿no? Sí, mira, igual de otra manera, ahora que comentamos esto, eh, me en mente el otro día hablábamos eh, aquí con, con el Drogas, comentando sí. un poco, además también, ese... Pues esa época, ¿no? Del paso, digamos, de los cantautores al rock radical vasco, lo que se denominó así, y me acuerdo que, que decía, que nos contaba el Drogas, ¿no? Decía como, igual, los grupos así del rock radical vasco, pues que en principio había como esa imagen de ver a los cantautores como un poco los los duerme vacas que se quiso romper con aquello, pero luego nos hablaba de, con el paso del tiempo también, una especie de, de reconciliación, de, de ver, o sea, más que reconciliación, de ver o de darse cuenta de que todo aquello también formaba parte de, de su movimiento mochila, ¿no?, de su herencia musical, digamos. O sea. sí, seguramente, sí. Eso es. Yo te puedo decir, en mi caso, y que estoy seguro de que en Drogas también lo, lo vería así, pues, eh, eh, yo eh, cuando me estaba con Fermín, que le acababa de conocer y, te, y quería que... Me tira un poco mano en la letra de Sarri Sarri porque iba a grabar y él estaba estudiando euskera. Entonces, uh -huh. a mí ni se me pasó por la cabeza que yo fuera a cantar eso, ¿no? Porque uh -huh. para mí eran canciones que también desde mi posición pues sentía que igual no tenían no sé qué, no sé cuántos. Y el tiempo pasa y de eso queda destilas de por ahí y quedan otras cuestiones. Pero, eh, ¿por qué? Porque la canción canción no hay más que una ¿no? en realidad, y luego el modo de hacerla, sea Evaristo eh, o sea Andoni de Delirium o sea, no sé, drogas es, el, es lo mismo ¿no? el, el humanoide se pone ahí y hace como los pájaros y lo hace desde los comienzos ¿no? y bueno, esta simplificación tan gorda pues, me lleva a pensar a mí que tiene que ver con todo eso ¿no? que yo haya hecho este disco, porque en realidad a lo mejor Mi tendencia natural, como la de muchos otros de mi generación, sería haber hecho versiones del, del mundo anglosajón, ¿no? Del rock, rhythm and blues y eso que era lo que nosotros, lo que te motivó a subirte a un escenario, ¿no? Y sin embargo, mmm, he tenido un impulso a, para hacer, mmm, que me ha traído hasta este disco, ¿no? Y... Uh -huh. eh, si te parece, uh -huh. escuchamos uno de los cortes del Isarre Nautzá de, de Xavier Lete, más sí. que conocido. Y no sé si, si nos querías decir algo de este tema. <risa> bueno, es una de las canciones más, eh, no lo sé, la, lo hice por esta gira que te digo en Galicia. Y también, eh, bueno, hago la versión del propio Lete, ¿no? Porque en realidad el canon de esta canción lo sentó mi que es la boa, ¿no? Uh -huh. Con la versión, que no es una versión, realmente la rehizo, ¿no? Con otra música. Y bueno, eh, creo que es una, una de las textos más equilibrados de Lete. Yo a, a veces no estoy muy conforme con él, ¿no? Pero esa es otra prueba de que las canciones se imponen a mí, ¿no? Porque algunas de las que canto aquí, incluso yo me extraño de oírme. Y bueno, Lete era un, para mí, maestro de la palabra, ¿no? Y, y en este aprendizaje que todos llevamos, yo recuerdo perfectamente el día que cantó en, en Oñate, cuando yo tenía 15 o 16 años. En solitario, ¿no? Con un caicú, me acuerdo, eh, verde y negro, y, y yo, bueno, estaba en este mundo anglosajón metido y para mí todo esto, es, luego te das cuenta del peso que tiene ver a un, a una persona que que trabaja la palabra con esa seriedad, ¿no? Con ese rigor, como era Lete, y bueno, yo he tratado de decir bien la canción, ¿no? hau txartatikan uste gabean noiz bait gina den gu nahi eta horrela bizitzen gera txortuz sortu zure aukera atxeden ikartu gabe atxeden ikartu gabe lana eginez goaz aurrera kate horre eta undenok gogor kiloturik gaude gogor kiloturik gaude izonak baduin Menperatzeko premia Urruka hortan bizi da eta Horidu bere egia Ekinta ekin bilatzen ditu Saiatze hortan ezin gelditu Jakintza eta haragia Jakintza eta argia, Ide ilunak neke zaurkitu Lege berriak noiz baiter bitu Orotan jokatuz bizia, Hortan jokatuz bizia Izone lanaiak intzadu Ezagutu zaolatzea Naturarekin bat izan eta Barremanetan sartzea Eta indarrakon gierrotu Gure sustraiek lurrari lotuz, bertatikan ira hautea, bertatikan ira hautea. Ez zaren gudaz baietza sortuz, bukazioa legetzat hartuz, beti aurrera joatea, beti aurrera joatea. Ez daukanak ongi oidaki, eukitzea zein denona bere premiak betena irikan, beti biziragi izona. Uere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, saia gaitezen ikusten, saia gaitezen ikusten. Ametxeroak bazter turikan, sasizik inak behingo zerreta, bideon bat aukeratzen, bideon bat aukeratzen. besteak burruka hortan iraungo duten da askagazteak beren aukeren jabe eraikiz ta erortzean berriroiaikiz ibiltzen joanen direnak ibiltzen joanen direnak gertakizunen indartargiz gure ametxarra zoigarbiz egiztatuko dutenak egiztatuko dutenak eta ametsa bilakaturi egiaren antzi duri erri zarabatek bide berritik ekingo dio duri ustien lana, ustien eskuia soko dute sendota prestu beren bizitzen eder beren bizitzen eder diru zakarrak biotzik ez du, Lotuko duteko goro, ta estu az ez dadin gizonen gain, az ez dadin gizonen gain. Diru zakarrak bihotzik ez du, lotuko duteko goro, ta estu az ez dadin gizonen gain, az ez dadin gizonen gain, gizonen gain. Venga, pues ahí escuchábamos ese Isarre Naucha, Rupert, seguimos charlando sobre sobre este Asukre Koskorrak. Eh, oye, también te quería preguntar un poco, eh, ¿la elección de, de los temas? No sé si, si te ha supuesto también algún problema, o bueno, volvemos igual a lo que decíamos al principio, que también ha ido surgiendo así... Problema, quiero decir, a la hora de decidir qué, qué temas... Bueno, sí, bueno, problema, es un buen problema, ¿no? En realidad he dejado el grifo lo más abierto posible, ¿no? Lo que me llegaba y, bueno, casi tendría que ir canción por canción para explicar por qué, ¿no? Y también faltan otras, como he dicho antes, de cantantes que yo creo que, que están todavía en el escenario renovando lo que hacen. La mayoría de los músicos que están aquí también, pero ya no en las formaciones originales, ¿no? ya no hay robbie ya no hay cosca ya no hay Erzáñak, ya no hay Kortatu, ya no hay Toys, pero bueno, afortunadamente muchos de los músicos están haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, en eso me fijé bastante, ¿no? Que, eh, para aportar por ese lado. Y luego, ya te digo, caso por caso, ¿no? Sin, pff, no sé, Cigarrillos Amarillos, eh, una canción que siempre me ha llamado la atención porque la hemos escuchado al inicio, ¿no? Pero habla es, habla exactamente de una época, ¿no? Habla de, del trapicheo, de, de, de algo que, por cierto, no, no ha acabado, ¿no? De la marginalidad de muchos colegas nuestros. Y dicho en Euskera, muy callejero, y bueno, no sé, una canción que me ha llamado siempre la atención, ¿no? es muy muy descuadrada, es un disparate, ¿no? Como muchas de las cosas que hacía en Erzañak. Luego también tiene esa especie de tumbao, ese centroamericano que le gustaba el que es muy muy inusual en el rock, ¿no? Y bueno, esas son las razones, ¿no? No sé, eh, Valerdi Valerdi te lo he dicho antes por un estribillo inolvidable, ¿no? Se te queda en la cabeza y, y la tenía que hacer, ¿no? Y luego, no sé, sé,itois, lo que aquí hay muchos poetas detrás también, sí. la relación entre canción y música. Tienes Pedro Izarralde, tienes Gabriel Aresti, tienes Daniel Andart, tienes se va alcalde alguna gente que luego no nunca volvió a escribir también pero eso también lo he visto luego <ríe> claro, pero... no, no lo he pensado antes no y yo decía en la presentación con tu permiso que, que llevan tu sello los temas no de alguna manera eh, aunque sean versiones se puede decir que los haces tuyos no Ruper sí. bueno yo creo que sí ahora como ya estamos con el directo ya llevamos una serie de conciertos pues pues si sí, eh, hago En el directo, pues, algunas de estas canciones, no todas, y yo creo que inevitablemente lo llevas a tu terreno, o sea, no ha sido tampoco mi pretensión decir, bueno, la canción original es así, vamos a cambiarla, ¿no? no vamos a tratar de ponernos al lado del autor y, y ver a dónde nos lleva, ¿no? Y al ir haciendo esas versiones, por ejemplo, decías, pues hay mucha de esta gente que continúa en la música, Me imagino que has tenido ocasión de ir charlando con ellos, ¿o no? ¿O cómo, ¿Cómo es ese proceso? Sí. Bueno, fue un lío, porque fue, vivimos cada uno en un mundo. Y sí, hablé con todos, por decirlo así, para pedir permiso, ¿no? ¿Cómo reaccionaban? Eh, hombre, yo creo que como como todos, como yo mismo, cuando alguien te propone eso, ¿no? Porque es muy agradable, la verdad, es ver que la canción... Mira, lo dijo muy gráficamente Andoni Basterechea, el cantante de Delirium cuando le preguntaron por la versión, ¿no? Dijo, este, a mí me da la impresión de ver a un crío mío que le saca un alguien al parque a pasear, ¿no? A verle con un tío por ahí paseando y me alegra, ¿no? Ver cómo va creciendo aparte de mí, ¿no? Sí, es Y bueno, él lo dijo así, y hay algo de eso, ¿no? Cuando alguien hace una... Es como la que la canción ya no es tuya y sigue otro camino, ¿no? Y bueno, he hablado con todos, sí. Después del disco... ...con algunos, eh, con los que... ...pero lo haré con todos... ...tengo pendientes varias visitas... Eh, ...todavía, me gustaría... ...sí... Uh -huh. ...un poco me recuerda también a eso de que se suele decir... ...en la literatura de los personajes... ...que, que, que crea un... ...no, un escritor y luego que suele decir... ...que cogen vida propia y... ...sí, y, porque uh -huh. en este caso... Mm, ...hay uh -huh. un par de cosas que se han probado... ...ya con este disco, ¿no? ...una, porque claro, yo he hecho este disco... ...con una sensación... ...quizás contraria a lo que se puede pensar... ...y yo tenía sensación de mucho riesgo... ¿no? ...de que me estaba metiendo en un terreno rarito... ¿no? ...porque nadie espera... ...quizás después de 15 discos... ...que hagas uno así... no y, ...y con respeto... ...y gente que has conocido... y ...en fin, toda esta historia... ...y he visto que se ha aceptado muy bien... ¿no? ...el disco ha tenido una acogida... ...que quizás poca gente esperaba... ¿no? ...y luego... ...un segundo punto es que... ...me he encontrado con mucha gente que... ...yo que sé, pero te digo... ...periodistas euskaldunes muy jóvenes... ...que me dicen... ...es que escuché esa canción de Roby... ...y me fui a Youtube... ...o a donde sea inmediatamente... ...para saber quién era Cosca, quién era Roby... ...con lo cual te das cuenta de que... bueno ...en algunos casos han pasado muchos años... ...desde que se hizo la canción... ...pero el, el, el corte es muy grande... ...hay muy, mucha gente aficionada a la música que no ha tenido que no ha llegado a estas canciones nunca, ¿no? Y entonces, bueno, también cumple ese simple cometido, ¿no? Sí, sí. Oye, y en lo musical también hemos leído por algún lado que hablas también de, bueno, pues de un trabajo de equipo, te acompañan pues nombres como conocidos, ¿no? Sabía Asier Oleaaga, Lucho. Sí. Es mi banda habitual, ¿no? Somos cuatro, Arkaitz Miner. toca mandolina, violín y y guitarras, y luego Lucho Neira, que es el bajo, y a Sierro le haga el batería. Es, es mi grupo habitual, entonces ha sido un, un trabajo muy de grupo. Todos los discos míos lo son, pero en este, también el concepto. Yo creo que era importante que fueran músicos de aquí que, que comprendieran el salto, ¿no? También, y, y bueno, ya llevamos seis o siete años juntos, ¿no? Es la formación que estaremos en Cizur también el sábado, y se nota. Ya tienes un lenguaje trabajado, ¿no? Y en esta ocasión, eh, bueno, en las anteriores te nos había sido a las Américas a, a grabar. En esta ocasión te has quedado por aquí, ¿no? Sí. Bueno, ya es... no sé cuántos discos he hecho ya ahí en Azkárate. Eh, con mi hermano Yonan, que también es habitualmente nuestro técnico de sonido. Y, bueno, esto también ha permitido lo que te he dicho antes, ¿no? quedamos en el estudio... la idea esa de perder tiempo tocando, ¿no? Sí. Y cuando ya teníamos la canción calentita, pues eh, grabarla juntos ahí en Azcarte, aquí en algo en Araiz, ¿no? En Betelu. Uh -huh. Y y eso ha facilitado mucho las cosas, ¿sí? Uh -huh. Oye, ¿y en el directo ya está preparado el el repertorio como tú mismos vueles decir. Sí. sí. más o menos sí, eh, me costó buah, darle cómo cómo integrar versiones en un concierto, busque lío. Y bueno, ya hemos encontrado una fórmula y lo pasamos muy bien y la verdad es que han... que dentro de este mundo que se está desmoronando <ríe> a veces pienso de los conciertos y todo esto, pues ha ido muy bien todo, ¿no? El mundo que se desmorona de, de conciertos igual de, de más cosas. No sé cómo es el tiempo que vivimos, Ruper ¿Qué aportación tiene que hacer los, los músicos, la música a estos tiempos? Vaya mm. pregunta, ¿no? Sí. No, no muy pertinente, pero muy complicada, porque hay una auténtica batalla por la autodefensa, ¿no? ahora mismo en la música por subsistir, y bueno, son cambios extraordinarios, no solo por lo que llaman la crisis, sino porque la música se anticipó a esa, no nosotros somos veteranos en esto de la crisis, y bueno, eh, tiempos de invención también, creo que Como te suelo, lo he comentado tantas veces es, solo estamos al comienzo ¿no? de un gran cambio en lo cibernético en, en, qué, en qué papel va a tener la música eh, para la gente pero ya desde el punto de vista de uno que hace pues bueno yo creo que no queda otra que aprovechar las ventajas que da el mundo digital y resistir y yo creo que en esa resistencia pues a veces se gasta demasiada vitamina ¿no? que se podría destinar a lo creativo y, a, y hacer cosas nuevas porque Sobre todo yo creo que la gente que empieza pues tiene auténticas dificultades para enseñar lo que hace. ¿no? Eh, siempre ha sido así, ¿no? yo, yo por lo menos en mi caso siempre ha sido así. Pero ahora, no sé, a veces se simplifica mucho diciendo que todo lo que pierde el disco y el mundo ese se, se va a ganar en los directos. y eso, Pero no es así porque también las salas aprenden el truco y, y ahora bueno, la cuestión está de ir a entrada, de... de, de ...de buscarte la vida... ...pues se va imponiendo... ...pero en particular en la canción que se hace en Euskera... ...y eso que es lo que sigo... ...con más detalle... ...yo creo que hay... ...cantidad de talento y... ...y bueno, estamos esperando... ...a que esto gire, ¿no?... Uh -huh. eh, ...con viento a favor... ...sí, sí... ...lo que está girando de momento es... ...Azucre, Coscorra, el disco... ...no sé también ahora, pues eso... ...este sábado estás en Cizur... ...¿cómo están yendo también estos conciertos?... que, que te queda por ahí, por delante?... ...bueno, he, he estado... y he hecho las eh, capitales... ...y ahora, bueno, en, acabo de estar en Zarauz... ...y tengo en Vizcaya ahora... ...Bernica, Munguía... ...y luego voy a hacer una serie de cosas en... ...solitario también... Uh -huh. Y ahí estoy tratando de, de, de, de dar forma a unas nuevas canciones, ¿no? De mi... no es una amenaza, ¿eh? <ríe> de disco, pero vamos, estoy en mi quehacer, ¿no? Ma tenemos una serie de conciertos bonitos y no me quejo, ¿no? O sea, ya con, con el disco ahí girando y no paras por lo que vemos. O sea, sigue no, straight. sí, sí, bueno, claro, hay que... Sí, bueno, la verdad es que estos discos a veces te da la impresión de que tienen que llevar menos tiempo porque no son estrictamente de creación, ¿no? Por decirlo así, pero no es verdad, ¿no? Porque el eh, trabajo de estudio siempre es muy meticuloso y... pero ahí estoy con... a ver si me acabo de organizar y, y, y termino algunas canciones que tengo por ahí medio esbozadas y... Sí. Bueno, pues ahora nos toca todavía seguir disfrutando de, de este disco y cuando tengas novedades ya ya nos irás contando que, que sí. siempre será un placer recibirlas eh, Como solemos acabar, Rupert eh, te toca elegir uno de los temas y mm. presentárnoslo oh. alguno de los que no habíamos puesto ya eh, Bueno, supongo que habéis puesto el Sarri, Sarri, el, el que más eh, pero vamos a acabar con, con ese que muestra el disco y bueno esta es una canción que todos habéis bailado de, de Cortatu y yo pensé para mí bueno, vamos a por dónde cogerla y de, el, bueno, era de Toots el original es de Toots and the Maitals y pensé que, que escucharía Toots, no antes y la llevé un poco a ese terreno de la Jamaica caribeño del mento y de aquellas músicas anteriores a lo que ahora llamamos reggae y sky y bueno salió esta versión que tengo que decir que para mi sorpresa eh, sigue rulando no salió ya por junio y por ahí y sigue escuchando y me alegra mucho a, a fermín y la gente de cortatu les ha gustado mucho les ha hecho mucha ilusión y está bueno pues seguimos en la, en la cadena no así tratas de verte como un eslabón más en esto de la canción y bueno ...ahí estamos... Bien, ...pues con Sarri Sarri nos vamos a despedir... ...y Bien. un placer Rupert... ...gracias, abur, abur... ...estáquit se pasa yendo, no es que no y endan... ...als que nadie un tan gente... la tanza y llen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 zentzu zenean paella jango zutela Etrapiti eta sarri beren mutu etan saltzan zudela kontuatu gabiak sarri, sarri, sarri, sarri, sarri sarri, sarri, sarri, sarri, sarri sarri, sarri, sarri, sarri, sarri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 Sari, sari, sari, sari, sari, sari, tu Zari, zari, biba doaz Zari, zari, zari, anka kareha Zari, zari, zari, zari Bafletatik, kristom atxalabi Zari, zari, zari, zari, biba カラ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 con la entrevista a Rupert Rodica que nuestros compañeros de Pasealecu realizaron el pasado viernes 24 de enero con la presentación de ese nuevo trabajo discográfico Azucre Coscorra que vamos a poner el punto y final al programa de hoy de Euskal Música no te recordarte que hemos escuchado la música de brigada Improductiva Las Valium Gosategui Roquefort y Sarkor os hemos dado las noticias más destacadas de la semana dos de ellas el nuevo disco de tracción que se puede descargar desde el pasado sábado, gratuitamente, dentro de la página web de ellos, lostracción.com Y también ese concierto del 8 de febrero, en Falla, con Zartaco K, que celebra su concierto 100 con Odolkiak Ordainetan, que presenta disco, y con eh, las formaciones también de Willy Brigat y Al Chatu de Irumberri. Y los últimos minutos del programa Como te comentaba anteriormente Hemos escuchado, hemos disfrutado De la entrevista que realizaron nuestros compañeros De Gus ratia dentro del programa Pase a la el pasado viernes A este señor, a Ruper Ordórica Con motivo de la salida de este nuevo trabajo discográfico Álbum de versiones Azucre Coscorraca Y con él, con Ruper Ordórica Os dejamos, será hasta el próximo jueves Si nos escuchas en directo de 6 a 7 y media De la tarde Será hasta el próximo fin de semana también Sábado y domingo Si nos escuchas en redifusión, en repetición. Lo no dicho, gracias por estar ahí cada semana, 90 minutos compartiendo contigo lo mejor de la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Agur! Zut saolatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea eta indarra Bertatik anira hautea Ez zaren gudaz Bai sortuz Bukazioa legetzat hartuz Beti aurrera joatea Beti aurrera joatea Ez daukanak ongi Eukitzea zein den denona Bere premiak betena irikan Beti